Buenas tardes. Hola. Muy buenas feucha. tardes. Ay, hoy estamos todas, todas las feuchas, estamos aquí. Completitas. Co completitas, completitas, ya me alegro. Menudo día, menuda, menudo está el casco viejo, vamos todo para para ver, sentir, pasear. Y, menudo, eh... y menuda luna, no sé si habéis fijado sí. estos dos días pasados. Sí. Fantástica, Mayda sí. Rosa. Sí, ayer a la noche la vi, perfecta, perfecta, uh -huh. además justo por la plaza Miguel Unamuno, me acuerdo que él estaba aquí. Bueno, también decir que viene el 8 de marzo, que es este domingo, que están todas convocadas para la manifestación que va a haber a las 1 del mediodía, por cierto. Mm -hmm. ¿Que de dónde sale, me preguntas? preguntarme he preguntado, pero quiero saber pues Lo, sale, sale, eso, lo voy a decir, de porque con la cara que tenías Notaba que, que, vamos, que te sabías el recorrido Bueno, el recorrido este año va a ser bastante corto Empieza en el Arriaga Va hasta la Plaza Circular Y vuelve a la Arriaga Pero ah, ¿no? vamos. vamos hasta la Plaza Moyúa este año No vamos hasta Vaya. la Plaza Moyúa Y eso Solo, no. porque es muy cortito, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo ¿Se darán varias vueltas, por lo menos? O, o cuatro, cinco, seis Allí estamos todas sí. danzando sí Sí, sí, sí, sí. Bueno, más que pues nada es, porque luego los manifiestos van a ser muy largos. Yo creo que, no, no creo que haya manifiestos largos. Yo creo que es cortita por un poco porque... Porque es los domingo domingos, y hay que ir a potear. Por Será los domingos por y porque la Gran Vía los domingos no suele haber mucha gente. Entonces me imagino que ha habido un poco el criterio de, de concentrar más en el arenal la las actuaciones porque va a haber alguna performance va a haber alguna actuación además de la batucada, payasas y también va a haber una comida popular en el frontón de la riaga hoy en el frontón de la, de la calle esperanza. Es ah, eso de popular significa gratis no, no cariño eso de popular por eso no la, no la incluyo <risa> incluyo la manifa pero no la comida La comida cuesta ocho euros. Sí y es eh, eh, para 150 mujeres y había que coger ticket, mm. o sea que realmente no sé si habrá alguno ya en estos momentos, mm. pero bueno, eh, eh, popular en el sentido de que por lo menos 150 mujeres, aunque en mujeres? otras en otras zonas también y en otros barrios también se juntan mujeres, ¿eh? pero en este caso, pues bueno, son 150 que... Mm, Una, cosa... una buena fiesta se puede hacer con Ojalá. 150 mujeres. Ah, luego una cosa, la comida puede ser que sea que cueste 8 euros, pero desde luego toda la tarde va a haber fiesta, o sea, va a haber música en el frontón. En el frontón sí. Bueno, en el primer piso de y, Bailables, sí, no, va a haber bailables. Allí bailables, sí. totalmente. Entonces ya sabéis, el 8 de marzo, eh, Día de la Mujer Trabajadora, día ¿Cuál de la, la reivindicación f... de este año? Este si año, no bueno, ¿el cambio será feminista o no será? entonces bueno eh, esto del cambio en vez de la revolución no será feminista el cambio a mí lo del cambio pues me ve, me suena un poco un poco live pero como ese es... es, es, es sino es lo lo que se lleva ahora el cambio el cambio es lo que exactamente se lleva. pues ya sabéis la revolución o será feminista o no será o no será entonces bueno eso eso es el domingo 8 de marzo todas convocadas para la manifa a la una de la tarde en la arriaga pero mañana, sábado, te, estamos como todos los primeros sábados de mes, en el 2 de mayo, pues bueno, ahí siempre es un lugar también muy alegre, que además va a hacer, va a hacer calor, bueno, no sé si calor, pero sí, sí sol y si sí una temperatura agradable. Por lo menos no va a llover, ¿no? Y el 2 de mayo, también, aparte del casco viejo, va a tener una animación de esas suyas que lo, convoca todos los primeros de mes. Uh -huh. Mercadillo. No, el mercadillo. Y luego, Perdona, empezamos con la agenda free Esto es la agenda free ah, Todo esto podéis salir a la calle, calle. Y es free sí, sí. La mirada, el encontraros con amigas El estar por allí charlando O sea, todo free Y otra cosa, Jack Ah, bueno, tú querías decir algo No, no, no Free, free, free free todo todo free. 2 de mayo, 8 de marzo ...y luego yo eh, he estado eh, viendo... ...esto ya tenéis que ir a, a YouTube... ...ya sé que igual es un poco más complicado... ...pero bueno, en Vida barrita es gratis... ...y ahí se puede estar entrar... ...en YouTube está una, un documental... ...que yo lo he visto esta mañana... ...y eh, se llama La Ciudad Muerta... ...es eh, un proceso que ha habido en, en Barcelona... Eh, ...creo que terminó en el 2012 y a dónde eh, es un digamos que es un proceso tan kafkiano lo que le pasó a cinco chicos, bueno, cuatro chicos y una chica eh, en en Barcelona que han llevado durante un tiempo eh, de años tiempo de años en la cárcel y fuera de la cárcel eh, con libertad eh, condicional que yo creo que vale la pena verlo la verdad es que está muy bien hecho eh, tiene un, una, una intensidad eh, en primera persona está hablado por los que lo padecieron y me parece me parece para, para decirlo de boca a boca y, y verlo y verlo y verlo porque y eh, vemos lo que puede pasar en estas en estas situaciones donde de pronto se van perdiendo derechos donde la policía va ganando eh, capacidad donde el terror se va apoderando de poco a poco de, de, de, de las acciones y la gente se queda en, en la pura mierda. y ese es un ejemplo típico de algo que aparentemente podría haberse solucionado de una forma fácil se vuelve eh, de una cosa que pero cazquiana hasta hasta hasta hasta decir basta. Entonces, invito también a ver La ciudad muerta. Eh, perdona, eso es un documental? Un documental, Tal, sí, de, de dos, dos años, horas. de que de los, los años, años desde, bueno, hablando. supongo que terminó en 1900 en el 2012, pues llevaban como cinco o siete años, o sea, desde el 2000. O es sea, que es relativamente eh, no, no, reciente, que, sí, no, sí, no, desde sí, sí. ahora. Lo sí, sí. acaban lo acaban de publicar hace unos meses uh -huh. a la, a la o sea para que se pueda ver a, eh, públicamente no no es un lo que pasa es que va es un recorrido de unos cuantos años pero bueno siempre en primera persona realmente bien hecho realmente te agarra desde el primer momento y además eh, con bueno sorpresas desagradables pero sorpresas o sea te va va vas, vas reconociendo el puzzle el puzzle administrativo el puzzle caszquiano eh, eh, O sea, en una palabra, es, creo que es la palabra que eleva. Entonces, nada, Habrá que ver, la ciudad muerta. Bueno, pues yo tengo una exposición de fotografías, que es, es una muestra que se titula Mujer y Deporte. está eh, Termina el día 15, está ya, y termina el día 15 de junio, y ese en el Museo Oscalduno, que está en la Plaza Unamuno. Sí. Sí. Cómo has dicho que eran las fotografías, o sea, fotografía sí, esté relacionada con la mujer y el deporte. Eh, ah, en blanco y negro desde que Ajá. empezaron, bueno, pues las primeras sí, sí, imágenes sí, sí, de las sí, mujeres sí. en Euskadi y en lo que es en todo el territorio del estado eh, pues eso, imágenes de, de mujeres cuando empezaron con el deporte, que uh -huh. relativamente pues es hace poco, ¿no? Eh, Tendremos también para mañana sábado a las 10 y media música en vivo con la presentación fancine Fiesta Fox Que es un evento gratuito en el Café Teatro Badulaque Ah, en el Badulaque, o sea, por la parte de San Francisco Exactamente ¿Tienes alguna cosita más? No, Manuela? nada más No, no, no Por hoy, si van a todo lo que les hemos dicho ya tienen un poco de entretenimiento Eh, pues sí, tenemos también una proyección de una película, va en de Hechos Reales, que se si titula Quiero Vivir, y está en la en, en el Colegio de Abogados de Vizcaya. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? ¿Qué sí. día? Porque yo a esas cosas sí suelo pues, ir. Es para el lunes el lunes a las siete y media. Ah, vale, pues lo voy a apuntar, el lunes a las siete y ¿Dónde está el además colegio? Estáis, ¿Estáis? En las sí, rampas sí. de Uribitarte. Y, y además estáis últimamente pon, eh, poniendo eh, porque el otro día eh, se me pasó lo, la hora, pero había también otra película me parecía cine bastante. Jurídico, exactamente, sí. Cine Jurídico se mm. llama. Vale, vale. Y, y son los lunes, pero también otros días, ¿no? Tengo ¿no? Ni idea. no creo que son los lunes. Creo, vale, eh. a las 7:00, a las 7:30. No la son todos los lunes, ¿eh? Ya, ya, creo ya, que cada sí, yo creo. Días. Que, sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo, eh, no ¿Y cómo segura? se llama entonces la película? Quiero vivir. Sí, quiero vivir. La de la, la de qué? Mmm. ¿no? Bueno, está Susan dirigida y, sí, y, bueno. y dirigida por Robert Wise. Por una ¿Qué? vez me he acordado Jesús. del nombre de la actriz ¿eh? pues Eso es dificilísimo para mí pues Vale, a vale, vale, quiero vivir bueno, sí, Es venga, muy antigua, claro. pero está muy bien ah, pues sí. eh, Además las... a mí me encantan las antiguas ¿no? Luego o sea, se hace pero estoy como una especie mejor. de cineforum Ah, vale, esas. O sea, vale Ah, vale, vale. oh, pues vale, mira, esto vale. estupendísimo Eso es claro, claro. que os va a encantar Y bueno, pues para los amantes del, del teatro tema jurídico No penséis que se habla de la película Bueno, está al pie Pero daros cuenta Que la mayoría de la gente que va Bueno, está, está bien, así vamos conociendo sí. un poco cómo cómo ha pues sí, ido La ciudad muerta también La tiene aspectos jurídicos, Muchas. ¿eh? Sí, sí. ¿La has visto? No. Ah, vale. Bueno, <risa> vale, vale, Bueno, pues continúo. El, los amantes del teatro tenéis gratis. Ah, sí. Exactamente. En Begoña el miércoles a las 7:30. Eso me interesa más. Totum que es, eh, es el grupo que se llama Totum y la obra Pensar en Alto está de mujeres tengo que decir que ya lo anunciaré para la próxima semana que nuestra colaboradora Egusqui también va va a hacer una obra de teatro de cabal y no charco haga ¡Ahí va! O, sí. allá, la última vez que la vi fue en Ocharcoaga también sí, sí. Ah, muy Pues bien. bueno, pues, creo que para pues la semana venga, que viene ánimo, os lo diré la hora y demás Y esto es Hay muchas otras cosas más, muchas gratis, pero no vamos a agobiar ahora, ¿no? Hay muchas sí. cosas. Ahora unico un poquito de música para que vayan cogiendo nota. Vale, pues la, ¿De la, la la cantante que tenemos hoy se llama Marta Gómez. Yo la verdad no la conocía, esta tarde la he estado escuchando. Ella es colombiana, es una mujer joven... Eh, Tiene 36 años ha ganado cantidad de premios canta divino eh, empezó estudiando en boston pero bueno ha, ha, ha vivido a ah, bueno ha vivido en nueva york ahora está viviendo en barcelona eh, y tiene esa dulzura y esa cadencia y esa capacidad de voz que eh, pues a, a, a, las, las mujeres colombianas las latinoamericanas y las que canten bien la tienen o sea que escuchemos a marta gómez Let's <music> go. Bueno, pues aquí estamos En la, es la 97.0 Que no se me olvida Y bueno, hoy tenemos como víctimas Bueno, a ver, dos víctimas Y una victimita ¿eh? Entonces tenemos a Conchi y a Sandra Que forman parte de la brújula De Leonardo, nos no vamos a Decir nada más porque lo iremos sabiendo Yo que he llegado más tarde que es la brújula de Leonardo a lo largo del programa. Y tenemos a una monada que se llama Peyo, que es el único hombre que ha entrado en este estudio ¿eh? y que es preciosísimo y está chupándose el dedo con un gustazo después de haber mamado de su ama todo lo que ha querido y un poco más. Y está mirándome con unos ojitos preciosos, azules, ¿eh? más ancho que largo. Pero bueno, no me voy a dedicar a Peyo, aunque me mire con esa cara de, de, de ganas y que de que me pase hablando de él todo el rato. Bueno, chicas, pues buenas noches. Encantadas de que estéis aquí con nosotras en las peluchas. Y bueno, lo primero preguntaros, ¿qué es la brújula de Leonardo? Vale, empiezo yo. Eh, a ver, eh, si yo tengo que explicar qué es la brújula de Leonardo, eh, tengo que decir que es un, un proyecto que ahora es una realidad... Creo que ha sido un sueño que a mí me ha perseguido, me ha acompañado, ha estado siempre conmigo, pues casi casi desde que yo tengo 12, 13 años. Eh, yo siempre cuento que yo he sido una mala estudiante. Eh, a pesar de que tenía muchos intereses y me gustaba aprender, pero en el colegio, o sea, lo que son las notas, <risa> responder a las notas era muy mala. Eh, en casa, que somos muchas hermanas, siempre eh, me empecé a dar cuenta que que toda la vida familiar dependía de, del colegio, todo estaba centrado en el colegio, nos preguntaban qué tal en el cole, qué tal notas sacas, eh, eres buena estudiante, mala estudiante, esa era la persona que tú eras delante de la gente, lo que tú hacías o lo que tú conseguías en el cole. Además de todo eso tuve una de las tantas etiquetas que se ponen como persona en el límite de la dislexia, por lo tanto también entré en el paquete de dificultad de aprendizaje. Y me libré de la hiperactividad, porque en aquel entonces no existía. <risa> que si no, pues igual también me lo hubiesen regalado. Entonces, desde entonces, yo siempre decía que eso no podía ser aprender. Y que la escuela no podía ganar terreno al resto de lo que una persona es. Y entonces empecé a decir pues eh, qué significa también eh, eh, pues crecer o, o, o aprender o ser persona o desarrollarte qué significa acompañar esos procesos de que la gente se desarrolle, qué significa acompañar todos esos procesos. Eh, con sorpresa de los profesores, tranquilidad y alegría de mis padres y muchísimas ganas mías, llegué a la uni, cosa que decían que no iba a llegar, y claro, pues estudié pedagogía, porque quería buscar una forma de eh, poder acompañar esos procesos personales que para mí no era sólo dotarles de conocimiento, sino que la persona creciese, da igual con muchísimas más cosas a, a, par, a pasar o además de los conocimientos. En la universidad no encontré tampoco lo que estaba Muchísimo. buscando y volvía a ser lo mismo. Eh, no se me hablaba de ninguna manera que yo viese más humana o más cercana a la persona. No hablaba de procesos de acompañamiento, que nos hablaba de eso, se hablaba de aprendizaje todo el tiempo. Y entonces eh, quise probar y eh, empecé a... Yo me fijaba siempre en procesos vitales de gente normalmente que había tenido dificultades y entonces quise probar con la educación social porque ahí sí que se hablaba de acompañamiento de procesos personales casi siempre con lo que nosotros llamábamos dificultades. Entonces, bueno, pues me hice también educadora social, o sea que aparte de ser de una persona con dificultades de aprendizaje, pues terminé dos carreras, y hice dos másters, eh, así que muchas dificultades parece que no tenía, pero sí. bueno... Y empecé a ser educadora social. Llevo siendo educadora social 15 años. Y siempre, al hacer educación social, volví a ver que los terapeutas, los psicólogos, eh, todas las personas que acompañábamos o decíamos acompañar procesos vitales, tampoco lo hacíamos desde posiciones que a mí me gustasen mucho. Siempre han dirigir, siempre era yo, el terapeuta, vuelco en ti, aprendizaje, maneras, nunca era él la persona y yo estar detrás ayudando acompañando. A mí me gusta mucho la palabra acompañamiento eh me tocó ser madre y dijo, "Uy, okay, qué bien, pues ahora voy a hacer un acompañamiento real de, de vida y ahora voy a poder hacer lo que yo lo que a mí me resuena por dentro." Pues tampoco. <ríe> porque porque es difícil, porque hacerlo de otra forma cuesta porque la sociedad tampoco nos, nos da muchas la... ni nos apoya, ni da muchos espacios, entonces me empecé a encontrar pues que el sueño ese que yo quería de unas maneras de acompañar, una manera de hacer familia, de que yo creo que en casa sí lo había visto eh poder desarrollarlo bien pues no no podía y llegó la escolarización, eso ya fue, digo o sal, yo de lo que he huido y ahora voy a dárselo a mis hijas y viendo cómo está la escolarización ahora, yo consigo que casi peor que nuestros tiempos, pues eh, ahí yo lo pasé mal. Y entonces llegué al cole con seis años de mis hijas y allí me encontré con otra madre que tenía prácticamente mi misma cara de desesperación y no era porque los niños se iban o porque era una etapa que salían del nido sino porque realmente no queríamos dejar allá a los niños no queríamos dejar de hacer lo que en casa estábamos haciendo ya y entonces me junté a ella y en los, re, en los recreos cuando íbamos a buscar a las niñas era que tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y se nos ocurrió ¿por qué no creamos una asociación? ¿por qué no creamos un espacio? ¿por qué no creamos espacios, momentos, ideas, relaciones donde los miembros de la familia puedan ser puedan ser tranquilos pueden ser pues cada uno que es, quiera ser lo que él pueda ser lo que quiera ser eh, dar a las familias la posibilidad de que los niños estén en espacios tranquilos respeto, o sea, respetados eh, lentos eh, pues eh, donde el niño pueda desarrollarse sin tener ninguna presión, sin ser dirigido por los AITAS y creamos la brújula de Leonardo eh, lo creamos cinco madres y algún que otro padre que ¿Cuántos años hace de eso? De eso hace ya tres, cuatro, cinco igual, ¿no? Cuatro o cinco añitos eh, que nos juntamos, que tuvimos que presentar unos estatutos al gobierno vasco y de repente teníamos una asociación a la que le pusimos nombre. ¿Y por y, qué la brújula de Leonardo? Pues la verdad es que, para ser sinceras, fue porque el gobierno vasco... Es muy vasco, complejo ¿eh, lo que pasó. Sí. <risa> Cuando fuimos al gobierno vasco a entregar los estatutos íbamos sin nombre. Y nos dijeron, hombre, eh, hay nombre. que poner un nombre. Ah, un nombre, sí, pues que un nombre. Sí. Eh, Pues había una muy romántica que quería conceptos, la brújula, la lluvia la arroyo y pues la brújula nos gustó y había otra de las amachos que quería hacer un guiño a Leonardo da Vinci como el mayor autoridacta pero yo ya se sabe la historia es y entonces pues eh, dijimos pues hombre, Leonardo da Vinci no la vamos a llamar, y pues venga la brújula de Leonardo, entonces luego sí que quisimos dar sentido a ese nombre y era pues a ver guió o qué hizo que Leonardo da Vinci le diese a todos los campos, fuese uno de los mayores autodidactas que hay y entonces a ver si nosotros podíamos llegar a ser una brújula parecida <risa> o no. Sí, sí. Entonces eso fue para poder darle significado. Pero vamos, fueron las prisas en nombre. Y, y de ahí hicimos ya lo hicimos todo, creamos la brújula. Eh, yo tengo siempre el proyecto a muy largo plazo y oh, con... con o sea, como a muy grande, y digo yo, no, yo no soy de cosas pequeñas en Bilbao, soy de no cosas no sé a lo grande. grande. Y entonces decimos, bueno, pues la brujera de Leonardo va a ser un movimiento social que implique a la gente de Bilbao, a las familias de Bilbao, tengan niños, no tengan, a las personas de Bilbao, a que se puedan hacer las cosas de la crianza, del acompañamiento familiar, de acompañamiento de procesos vitales, de otra forma. También vamos a hacer un espacio para esas familias que quieren moverse, verse, mirarse de otra manera, dado un espacio entonces creamos un espacio familiar donde esas familias con sus niños y sus niños para venir ellos solos para que tengan los niños un espacio pudiesen acercarse y luego en nuestro futuro más lejano siempre estaba una escuelita con metodología activa donde los niños eh, pudiesen desarrollarse uh, sin ningún límite y que las familias pudiesen acompañar esos procesos porque en la actual nos quedamos muy lejos las familias y esa escuelita activa es uno de nuestros proyectos eh, pues eh, bomboncito como digo yo, pues es el proyecto al que más gente se acerca o sea tenéis, ya estáis funcionando, ¿no? funcionando como espacio para familias y como movimiento social, sobre uh -huh. todo como espacio para familias que nos reunimos en Deusto tenemos un local y... ¿en qué parte? Ramón y Cajal pero no me acuerdo al final Sí. <risa> claro, de de dónde vengas. Por eso, como al principio, cuando sales para Necurí. Sí. Ah. Ahí tenemos un bajo, es grande y ahí estamos las familias, nos reunimos y yo siempre digo que la brújula Leonard es un espacio para que las, las personas jueguen. Y hablamos de otros conceptos que es jugar para mí la brújula Leonard y por eso siempre digo, es mi gran juego. Es mi pasión, la brújula es mi es donde yo más horas invierto, donde más disfruto. Eh, no sé, para mí la brújula en este momento es mi mayor juego y por tanto también la actividad más seria que tengo y esa forma de entender el juego es también la que intentamos vivir en la brújula cuando nos reunimos que nos reunimos varias veces por semana también están saliendo distintos juegos de distintas personas que empiezan a desarrollar sus propios juegos, eso nos lleva a seguir creciendo, bueno, es que no tiene límite eso, hay muchos intereses que se juntan allí en, en la brújula ¿Cuántas familias o gente estáis? pues eh, 21, 22, estamos creciendo. O sea, ahora está uniéndose gente, entonces, bueno, por ahí, andamos, por ahí andamos. Vamos a hacer pronto también una jornada de puertas abiertas, entonces, pues esperamos que se nos una más gente. ya yeah. Aunque es verdad que en este momento, sí. eh, bueno, se nos empieza a quedar pequeña la casita que tenemos. O sea, que tenemos que crecer también en ese en sentido. Esa es, es otro juego que yo también estoy ahí un poco sí. metida en, en buscar, en buscar pues un lugar, una casa más grande, un espacio, si es posible con terreno y demás. Uh -huh. Que eso luego si queréis hablamos también porque vamos a hacer un llamamiento, una petición a quien, bueno, lo podemos a quien le interesa. Sí, sí, pero bueno, por yo qué, qué actividades, por ejemplo, desarrolláis? Poco, porque estás como hablando tales, de crecer, de jugar... Sí. Actividades como tales no hay, porque un, una de las características que tenemos nosotros al entender el juego es que tiene que partir del interés de cada persona. Entonces, claro, no ofrecemos actividades, sino que es la propia persona quien dice, a mí me interesa... Y entonces, ahora sí que hay, pues hay, unas, hay familias que están aprendiendo a jugar y están aprendiendo a asistir, es decir, a cuidar el juego de sus hijos. O a cuidar su propio juego. Entonces... Siempre se viene a hacer algo y se intenta que ese algo que se hace esté asistido por otra persona porque si no el juego no se daría de verdad, siempre hay alguien que va a cuidar del de juego que se esté haciendo Nos Y el cos... juego es coser, aprender inglés, aprender... yo a mí ahora me he dado por el saxofón pues hay otra persona la brújula que ella, casualidad, es saxofonista pues ahora tenemos que quedar y ella me va a enseñar lo que yo le pida, como yo le pida y como yo quiero aprender Hay otras que están cosiendo fieltro Eh, hay otras que empezaron a hacer eh, construcción de cartón eh, ahora lo han dejado y van a hacer si van a hacer un mercadito hay otras que salen al campo con los niños eh, hay otro, es que hay claro el interés de las personas es, son tantos y somos tantas personas que hay pues muchísimos intereses y lo que la brújula intenta es poder responder a todos esos intereses y convertirlos en verdaderos juegos Yeah. Bueno, y yo hablaría también de, eh, hemos hablado un poco igual de juego de mayores, hablaría sí. también de, de juego Ay, de los niños, que, ¿no? que eh, tenemos, ahora mismo estamos, estamos yendo dos días a la semana, dos mañanas a la semana eh, y, una, y una tarde, dos mañanas y una tarde, por las mañanas estamos fundamentalmente niños pues, pequeñitos, ¿Sí? yo tengo un niño de tres años y, y hay otros niños más o menos en torno a esa edad, incluso más pequeños, tenemos gateadores por ahí también rondando, Y, y bueno, pues estamos un poco descubriendo cómo, cómo juegan estos niños. Realmente no hay objetivos, eh, cada día es muy diferente y son niños todavía muy pequeños, están empezando a, a tener juegos un poquito más desarrollados y la verdad es que es muy chulo verlo. Yo que no tengo tantas nociones como Sandra, ni muchísimo menos, que estoy aquí un poco pues bueno porque he sido madre y... ...y porque quería hacer las cosas de una forma diferente y porque me he pegado a ellos bueno me gustaba lo que lo que ofrecían pues estoy descubriendo pues lo que dice ella no que habla del juego a mí me parecía al principio pues jugar pues todo el mundo sabe lo que es jugar y la verdad es que no tanto porque lo estoy descubriendo en mi hijo en los otros niños y en mí misma y, y el tema del, del acompañamiento pues también la verdad es que el acompañamiento lo que hace es facilitar ese juego propiciarlo Y es, es muy chulo es muy placentero jugar con acompañamiento y también es súper bonito acompañar y verles a los chavales estar a lo que a lo que necesiten y, y dárselo para que el juego siga es súper bonito a mí me, me está dando mucho ¿Hay alguna diferencia entre chicos y chicas, o entre niños y niñas, o Muy llegan bien. más, eh, no hay ninguna en el juego? Sí, eh, ¿Juegan no, a lo mismo? Cuando, juegan... cuando nosotros hablamos de jugar es la actividad que la persona, en este caso los niños, han elegido de manera libre. Eh, en el espacio eligen con quién jugar, eligen cuándo terminar de jugar, eligen si dejan jugar a alguien o si no dejan jugar a alguien... Eh, los materiales son mínimos y entonces el niño el juego que realiza es aquel que tiene que ver con su necesidad más intrínseca. Los pequeñitos ahora están haciendo juegos de elaboración, entonces tenemos cartón y con ese cartón juegan, con ese cartón y con el movimiento. Hay otra sala que es de movimiento y con ese eh, con el movimiento de su cuerpo es con lo que juegan. Entonces no hay diferencias, es que realmente no hay diferencias, entre, es que no las hay porque cada uno jugará lo que el, a lo que tenga dentro de sí. ¿Tú te refieres a si unos juegan más con muñecas? No, con no, cosas? estaba, estaba por una parte, estaba señalando si eh, iban más niños que niñas mm. o niñas que niños. Mm. Pues estamos y, casi 50-50. Y, y, si y por otra, sí, y, sentido, y, bueno, sí. en realidad 50-50 son en la, sí, en la sí, vida, claro, o sea, eso, sí. pero, y también estaba señalando si eh, había como... Una cierta un cierto señalamiento de gustos más no, si sí, el, el, el, el, el aspecto el ¿eh? aspecto de esa observación de verdad, os permite reconocer los... eh, ciertos elementos que son sociales que también aparte de estar en ese lugar están en otros quiero decir que no en formas, cuando, entonces era un poco ese, se un ese tipo de se, observa, se, se intenta aprender a observar el juego de una manera que no se observa nunca una de las condiciones que tiene que ser para que el juego real se dé es que no haya juicio de la persona que esté mirando. Y no haya juicio, no haya expectativas, no haya objetivos. No, no, por, tanto, por supuesto, pero... Por lo se da diferencias. Que los niños pero, pueden tener igual a veces más necesidad de movimiento, de... Yo creo que eso sí es. Un detectado. poco más fuerza eh, sí. muscular. Entonces necesitan moverse más expansión, más, moverse sí. más. Entonces, pues, pero poco más. Pero poco eh. más, Veo, ¿eh? Veo niños que, porque también tenemos algunos muñecos... Veo niños que cogen los muñecos y los pasean y los cuidan y veo niñas que los hacen sí, y sí, hay niñas sí. que no tocan los muñecos y, y Sí, sí, sí, totalmente. Porque yo me había fijado también en eso por ver, ¿no? si, a ver si influye de alguna manera o no, pero no, en principio no. Además, si sí. Bueno, pues ahora vamos a seguir con nuestra vamos a dejarlas descansar un poquito. Sí, claro, claro, vamos hay que dejar un poco, y, de un poco de música y con, seguimos con, con nuestra con amiga Sandra, con su brújula de Leonardo. A ver, cariñazo. Ah, bueno, que estamos en la 97. Por cierto, tenemos un teléfono que pueden preguntar si quieren. ¿Cuál es? El 94... 603-9124. Vale, pues... 94, 603-9124. Pues pueden llamarnos. Si quieren preguntarles algo a estas chicas, a Conchi y a... Sandra. Sandra, pues aquí, aquí están para ustedes. Vi sé cuando el sol ya está aclarando ya ya recoge el café. Cada grano en su mano significa las penas que ha sufrido por casa vergon, en vez de andar llorando, lucha se pone a cantar Bueno, bueno, aquí ha estado Doña bueno. Luisa, la canción que ha cantado Marta Gómez. En, eh, es de un CD que se llama Entre cada palabra. Entonces, aquí está Doña Luisa. Bueno, pues, mientras tanto, seguimos en las feuchas con Sandra y con Conchi. En la 97. <risa> Joder. O sea, la 97. Punto, cero. punto cero. Bueno, A ver, chicas, eh, yo sí os quería preguntar una cosa. ¿Qué? Eh, Esto está muy bien, pero, a ver, eh, no es la educación, no es la convencional... Pero tampoco hay una, no sé cómo deciros, o sea, a ver, no es la educación, no queréis la educación convencional, pero son seguís manteniendo a vuestros hijos en determinada manera un poco dentro del sistema, están, están pero estruarios. están en el sistema. Y luego por la tarde eh, los niños reciben, entonces eso es, compensáis, entonces los niños eso, eso es, los niños eso cómo lo llevan, porque pues tiene qué. que ser difícil, imagínate. Pues mira, de experiencia personal. Antes Eso de llevar a la brújula, eh, desde hasta los seis años mis hijas han estado en casa. No ha habido que compensar absolutamente. O sea, no les has llevado una preescolar ni nada, historia de esas. vale Fue empezar la, la escolarización y las niñas traen aprendizajes que a mí no me gustaría que los trajesen. Entonces, ¿en casa qué hay que hacer? Pues eh, paciencia, mucha paciencia... Y ahí sí que nos encontramos perdidas y compensar, recomponer y volver a acompañar a esas niñas. Su realidad es que, por lo que sean sido escolarizadas. pues habrá que acompañar esa escolarización. Y en la brújula pasa lo mismo. Llegan niños a, a la brújula que tienen comportamientos aprendidos. Claro, porque imagínate, tu hija que tienes decimos que estamos haciendo. Pues claro. lo que hacemos es corregirlos. Eh, corregirlos, a mí esa palabra no me suele gustar. Es compensarlos. Es decir, no, aquí en la brújula no. No. ...lo tenemos muy cuidado... ...por ejemplo, pues no hay imágenes exteriores... ...no hay juicio... y eh, ...no se les deja jugar a cosas de juicio... ...si de dibujan no se hacen juicios de su dibujo... Eh, ...no hay imágenes de... ...bof esponja y todos esos... Chacadas ...no entra... Eh, ...entonces se intenta compensar... ...y ver que aunque está en la escuela... ...y las niñas están en la escuela... ...porque la ley así de momento nos lo marca... ...hasta que podamos conseguir... Eh, ...sacar las que también estamos en ello... ...y mientras tanto pues se eh, ven otras maneras de hacer. Es decir, ellas verán luego pues lo que se hace en la escuela, lo que están intentando hacer a Machu, a Itachu, lo que se hace en la brújula, y supongo que luego pues elegirán cuál ya. de las maneras a ellas les va más. Bueno, que en realidad, sí, lo que dices tú, o sea, es una manera de educarlas dentro del sistema, pero claro, también yo creo... Por ejemplo, o sea, tienes examen de matemáticas, eso no te lo quita ni Dios. A mí, por ejemplo, yo odiaba las matemáticas y para mí era un sufrimiento tremendo hasta que me pude quitar las matemáticas. Entonces, a ver, claro, dices, vale, yo por la mañana, yo imagínate, ahora niña pienso, pues qué horror, estoy en clase de matemáticas. Llego a casa y me divierto de puñetera madre, pero el examen de matemáticas no me lo va a quitar nadie. Sí, mis hijas me lo dicen mucho, ¿eh? Y yo lo veo, eh, decir, para ellas es difícil, mi Mario también me puede decir a veces, eh, que se lo estoy poniendo más difícil igual, porque hay otros niños que van a la escuela, van a la escuela, hacen de la escuela y en casa no hay cuestionamiento de eso, entonces las niñas lo hacen y punto pelota, no hay más. En mi casa hay como un doble rasero, dices que la escuela no está bien, dices que la escuela no nos viene bien, pero me llevas a la escuela. Y dices que es. los deberes no son necesarios y que se aprende de otra forma, pero las tardes nos sentamos y, y nos hacemos los deberes. los deberes. Y nos peleamos con los deberes, porque además es pelea, porque saben que a mí no me gusta lo que estoy haciendo, y entonces los niños solo viven. En la brújula es igual, pues en la brújula nos respetamos, no nos quitamos los juguetes, pero cuando llegas a la escuela, a mí me los quitan y yo me tengo que defender. era la brújula no dejamos. Pero es que es la, la realidad que les ha tocado vivir, es esa. Y entonces es esa, lo hacemos de la mejor manera que podemos. Y luego la brújula como movimiento social también está intentando entrar en esas escuelas para decir que... que también las en, las la... normales, en las convención. escuelas normales, convenciente. ¿Y cómo la hacéis derecha, la entrada? Pues eh, entrando Muy en el bien. AMPA. Muy bien. Entrando al AMPA no. y dando... La chapa. la chapa. Entrando en las extraescolares, como AMPA. Eh, y, por ejemplo, el año pasado pues hicimos en el colegio de nuestras niñas matemáticas manipulativas, que es otro concepto de las matemáticas, y hicimos mm. también yoga. Entonces, es otra manera de que cosas nuevas, nuevas maneras ritmos de más lentos entren en las escuelas o sea que decir que lo intentamos hasta donde podamos oye y la reacción de los padres por decirlo de alguna manera convencionales hacia este tipo de actividades en el colegio a nosotras a Mónica y a llamaban las hippies eh, nosotros siempre decíamos pues no sé pues, oye, pues a no sé lo que tienen las hippies <risa> si se ven muy identificadas o nosotras las hippies pero nos tienen resultamos simpáticas es decir que ah pues lo que dice es, pues, suena bonito Eh, luego es difícil y luego no, no. Hay que terminar eh, los objetivos, hay que o sea. terminar el cuaderno y mi hija que está con 10 en matemáticas, que es lo que quiere. Pero resultamos... Tampoco somos peleonas, es decir, no es enfrentarnos, claro. porque no es nuestra misión hacer crítica o enfrentarse, sí. sino es... Hay otras maneras, nosotras en casa lo intentamos, uh -huh. pues aquí las dejamos, hasta donde nos dejen. No sé, yo creo que no. Y bueno, y en cuanto al no caso... Hay una nada o sea, que Eso. los peques que están ahora en la brújula por las mañanas todavía no van, a no, van a la espacio, ni, no van a la escuela convencional. Ellos no la han probado y con suerte no la van a probar. Eso es. ¿Tú crees o sea, que no la van a probar? Yo... Y yo os veo de un optimista. Sí, además es que... O sea, seis, sí, sí, años. Sí, sí, sí, o sea, seis años. Hoy lo no hemos resuelto. Hoy lo no hemos resuelto todo. ¿Por qué? ¿Qué habéis hecho? ¿Nos podéis decirlo aquí, o no? Sí, a tal cabos. Eh, bueno, no sé, poco a poco. porque Hay que hablar con el resto de la brújula. porque decir que... En nuestro, nosotros estamos convencidas que al final vamos a conseguir un espacio educativo donde nuestros niños, la nueva jornada de la brújula, incluso los nuestros escolarizados, puedan desescolarizarse y encontrar en Bilbao un espacio donde educarse de otra manera. O sea, Hombre, que a vosotras os veo muy legales, o sea, como esperando que el gobierno vasco os facilite un poco, pues... Hemos eh... hecho contactos, sí. Es bueno que la, los cachorritos, como digo yo, de la brújula, los pequeñitos que están haciendo ahora y que van al espacio educativo... Con eso ya estamos haciendo escuela vale. Entonces esa ya es la experiencia Esos sí. van a crecer y llegarán a primaria Y al gobierno vasco se le dirá Estos niños ya vienen, ya llevan años haciendo escuela Y lo único que quieren es seguir haciéndola Yo creo que es que lo vamos a hacer Y el gobierno vasco cuando vamos no, no dice que es difícil el permiso Es difícil eh, Encontrar un espacio que reúna las condiciones Que el gobierno vasco te pide por ser centro escolar Pero no por el planteamiento educativo O Ese sea, el planteamiento eso es educativo sí. Eso está bien No les... no. Bueno, luego tendría esto el, el tema de homologación y historias sí, de esas Pero eso ¿no? no lo ponen tan difícil Lo difícil es encontrar un espacio De Qué momento no, están, no estaría ni Como se dice en, eh, No sería una escuela concertada Sería una escuela privada, privada de los eso es. entonces Pero si sí nos piden que cumplamos Los requisitos Citos. de centro escolar Eso es lo complicado para unas familias claro, Y por eso claro, decimos sí, Necesitamos sí, una infraestructura tremenda claro, claro. Y poder llegar a esa infraestructura Pero bueno, eh, la escuelita chiquitina, la de los cachorritos, esa, esa ya no es una está. realidad esa ya está La semilla está, está, está plantada y, y de aquí pues van a salir muchas cosas sí. Paciencia, eso sí Ya, ya, cuento, la bueno, habéis dicho que ya y lleváis que, Las cosas van despacio, de pero el año que viene probablemente ya tengamos un espacio, espacio? más definido eh, Con más niños sí Le vamos a ir dando forma, le estamos dando forma ya O sea, ahora está todo como un poco en ebullición Hay muchas ideas, muchos proyectos Hay muchas ganas Hay un poco de, no se sabe muy bien qué vas a ir? Pues decíamos, aquí Sandra y yo hemos cocinado En un momento hemos dicho Lo apañamos Lo apañamos algo va a salir. ¿Tenéis contacto con otros grupos de que se dediquen también a tipo de educación alternativa o sí, algo así? cuando hemos hecho puertas abiertas que hacemos, el año pasado hicimos dos, se juntaron gente que, que luego ellos en sus sitios están haciendo, entonces hay gente en Balmaseda haciendo cosas, hay gente en el lejón haciendo cosas, hay gente, hay hay mucha gente, es que, o o digo, que, que es un digo, movimiento, es, momento, es, es un movimiento amplio. Sí, es ya, amplio. Yo es que sí conozco, a, a ver, sí, eh, Eso es, conozco está. sitios Bueno, incluso fuera de, de, de aquí, de Euskadi, ¿no? Que se dedican un poco a esto. Pero sí que es verdad que, que han tenido los padres muchos problemas con la justicia. O sea, precisamente por ese tipo de educación. Pues sí. Porque han ido, bueno, algunos han ido al colegio y al final pues el, los padres les han sacado porque precisamente no les gustaba ese tipo de enseñanza y ahí han venido todos los problemas. Ser, sí que es suelen que hay... ser problemas que se resuelven ¿eh? suelen ser problemas que son incómodos me refiero a que sí. la justicia está largos detrás y y largos y pesados, y pesados pero se resuelven en positivo eso es, sí. normalmente yo por la experiencia que tengo sí. se resuelven en positivo, en positivo. algunos sí. le han dado en los dientes sí. pero la mayoría de las veces se positivo, yo tengo que reconocer que tanto jueces como fiscales están como muy quitándose el bulto del medio sí. como diciendo bueno o sea pero bueno, hay por ejemplo eh, educación Mm, está metiendo como mucha vara, te quiero decir. Yo aquí, del gobierno vasco, sí sé que hay como mucha inspección y... Hay inspección, pero ya te digo que cuando les planteas un proyecto con un, con un proyecto educativo detrás, ¿Qué? de innovación, ellos lo ven bien, no les importa. Bueno, pues... Pues viéndolo bien, vamos sí. a empezar con el test. Pues, venga, es, es, es Peyo, ya tenemos sí. que terminar la ¿Te entrevista. <ríe> Porque Peyo ha dicho, ya me estoy hartando. No ¿eh? es. oyes mucho esto. Me está sudando, pobre. ¿Sí? de las feuchas. Bueno, chicas no os hemos avisado, pero os vamos a hacer un test que no tiene nada que ver con esta manera concienciuda vuestra de jugar ni interpretar ni nada de nada, ¿eh? Pero también es, es, divertido. es, es, es divertido. divertido y también es un, es un juego. juego. Juego, juego. Además que en una palabra no tenéis que no tenéis Eso, que no sentir tenéis que muchas Eso. cosas. Tenéis o las sea... camas sin hacer y pelusas debajo de ellas. Hechas no. están, pero pelusas hay ya, Muy bien este, Conchi parece que no, ¿eh? lo tiene más claro Va, que no le no entendí Que no tiene pelusas Ah, ya... bueno, pues entonces la, la traemos a casa un día claro, Tengo el colchón sí. en el suelo, así que Debajo la cama de la cabina vale, <risa> pues vale. ¿Habéis hecho alguna vez un simpa? No Sí, vergüencita. Muy bien, con O sea, hay variedad aquí. Hay variedad, no. es, sí, sí. Bueno, sí si os aparece Aladina y os concede tres deseos, ¿qué pediríais? Uno ya lo sé, me la imagino. Escuelita. <risa> ¿En ¿En la niños? escuelita con terrenito y eso todo. Eso, eso, con terrenito. Niños y padres. Como eso buenas. es, sí. Y lo tenemos todo. Bueno, bueno, bueno. Eh, ¿Qué cosa ilegal os gustaría hacer sabiendo que no os van a pillar? ¿Qué? en la escuela ¡Qué bueno. sí, en el tema pues sí la o sea, falsificar una escuela sí. la y hacerla legal a la vez bueno, ¿cuál es el sitio más insólito en el que habéis mantenido una relación sexual? ahí somos masosas, yo por lo menos sí, insólito, insólito. Pues bueno, si sí, se le puede llamar insólito ¿vale? claro, familia, pues, claro. insólito lo es Bueno, bueno, oye, tradicional, oye. Tradicional, tradicional, tradicional. La tradicional Vale eh, ¿Qué libro, canción o película Odiáis? Bueno, o no os gusta Vamos, o decís con esto no puedo eh... ¿Algún Joder, libro? Me, canción la de Opa Candestana ¿Cómo es? Opa Candestana <risa> <Ay, risa> Muy bueno La de verano, Yo, te... Ni te ni te... Ni decir <risa> películas Las de... Pues que no me sale el nombre, así, que... así que tendré que decir otra cosa no, di, di, igual eh, explica, y, un poco. explica un poco qué las de torrente ¡Ah! no, no, no, no puedo bueno, ¿os arrepentís de algo? de no haber hecho algo ah, nunca no. yo siempre digo, tengo una hermana además que me lo repite yo me arrepentiría de no haber hecho algo sí, de haberme quedado es. sin hacer algo una vez que lo he hecho pues, pues igual me he equivocado, pero arrepentirme no. va y os definís en una palabra por favor <risa> Muy Oye, bien ¿no? ¿eh? Muy me bien Mucha optimista sí, eso bien. Todo. Oye pues nada Muchísimas gracias Ha sido un placer teneros Es que me, no puedo Es que mírale que sonrisa y nada, pues que os vaya muy bien con la brújula de Leonardo y bueno, buscamos, casa, ¿eh? buscamos casa, buscamos vale, casa vale, vale. que se sepa que, se sepa, sí, que, se se sepa, sepa. que buscáis que queréis, eh, un filántropo de estos que venga eso, eso, y nos eso. diga venga, pa, uh, una casa uh, uh, con un una <risas> con y bueno pues eso, ya vale. saben ¿eh? podéis llamar a las feuchas la, la que le sobre o el que le sobre <risas> la y que nos diga que nosotros nos ponemos en contacto enseguida con la brújula o van ellos a Ramón y Cajal eso es. no se acuerdan número, es? Ramón, pero, ah, bueno, es una calle que no tiene mucho para buscar no, en la brújula que busquen en la página de la brújula y, ah eso, sí, no sé, bueno también ah, oye que si tenéis claro. página sí, pues sí, decirlo porque sí, así sí, la sí. gente si quiere informarse sí, sí, sí. cuál en es en brújula de leonardo y ahí salín va a salir sí. vale pues nada chicas un placer a vosotras ¿Eh? sí ha, ha sido un placer conocer, conocer nuevas propuestas la próxima vez igual vienes tú y hablas ¿eh? de cómo juegas en la brújula <ríe> <ríe> <ríe> que ahora de momento muerdes venga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 Bueno chicas esta, esta sección que es nueva en realidad porque no la hemos practicado mucho últimamente es la de cine y es que quería comentar en realidad no tanto de cine es un eh, como no es de la agenda free porque el cine realmente en estos momentos está bastante caro es una película que se está poniendo ahora en las pantallas y se llama Fuerza Mayor es una película sueca Es una película que trata sobre una a, avalancha que pasa a una familia donde eh, cuando el momento está más crudo, más crudo, más crudo pues el, el hombre de la familia sale pitando y deja a la familia en pleno vorágin de la avalancha y, la, y que cada uno se busque la vida. Entonces, el otro día estaba leyendo al director de la, de la película que es un, un sueco joven Y él decía que había empezado a pensar en este en esta película porque eh, tuvo tenía una, una pareja amiga que habían estado en el amazonas y resulta que eh, es yendo por, en un barquito por el amazonas pues les vinieron a unos hombres armados a, pues a, a, a robarles, supongo total que eh, están allí y empieza a, y hay una balacera. Entonces, en esa balacera el hombre vamos, sale pitando y le deja a la mujer allí en medio de la barca con todo el marrón. Entonces eh, él contaba que claro, la chica cuando estaba ya en Suecia no paraba de contar lo que le había pasado en el Amazonas y cómo el tipo se la había se la había se había ido eh, dejándola con el asunto de, de la balacera total que el tipo, este de este director, empezó a, a investigar o investigar un poco esto estos lugares donde se supone que el hombre tiene que manejar un poco la situación y, y mirar por los demás y, y ayudarles y quedarse, como diríamos el último, y lo que se va dando cuenta es que en las tragedias grandes, quienes realmente se se salvan, son mucho más los hombres que las mujeres, es decir la, la idea que, eh, por eso me sorprendió y por eso lo que comento a partir de esta película, Fuerza Mayor que, que eh, yo nunca se me había ocurrido pero eh, parece ser que frente a esta idea de eh, Digamos, cultural o, o social De cómo De cómo los hombres Son los que dan la cara Los que se ponen En medio de las dificultades Los que eh, Quedan los últimos Para sobrevivir O para ayudar A los demás A que sobrevivan Pues resulta que La, la realidad eh, Es un poco Menos Menos grandiosa Y entre eh, Estaba imaginándome eh, En el Titanic eh, Dando un tipo Un codazo A una, a una señora para meterse él en la balsa. Bueno, pues este tipo de cosas me, me llamó la atención y por eso la quería recordar a partir de esta película. ¿Qué os ha parecido, chicas? Esta esta No, ya, ¿eh? esta esta información. Pues bien, sí. Suele pasar, ¿eh? Tampoco no sé, no, no había no había caído en la cosa. Pero bueno, voy, voy a coger otro micrófono porque el mío me lo ha robado. Pues me estaba acordando, según me hablabas, sobre el libro de una mujer en Berlín, que viene a decir un poco también eso, ¿no? Es eh, después, cuando ya, después de la Segunda Guerra Civil, oye, civil, de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, en Berlín, cuando entran las tropas rusadas en, en Berlín, como los eh, valientes alemanes... Eh, se esconden incluso lo, también habla de los rusos es una crítica también no un poco así sí, la he visto esta la semana realidad. además he visto la película anónimas estás hablando de también ellas es. se llama una mujer en berlín tiene el subtítulo sí, una... es que es, sí, es, que es, es un libro sí. está cogido de un libro y, claro. y, y, y la he visto esta semana curiosamente pero bueno yo sí, hay, hay... Ajá. Y, y bueno me estaba remitiendo un poco también a eso no exactamente la cobardía como en un momento o sea que uno se supone que tiene que estar que da el do de pecho lo, los hombres y que no es cierto, o sea, que es un realmente son en ser unos cobardes no muchas veces. Ya, en A este ver. caso el, el director de la película porque uno de los extras que viene en esa película de Anónima, es una mujer en Berlín, que por cierto también la recomiendo, pero ¿esta la has visto? Es que es Anónima la, porque escribió una mujer, sí, sí, eh, sí la escribió en pero, el 59 y sí, tuvo no, no. muy mala muy mala prensa la, las bueno la sociedad berlinesa se, y alemana se puso muy en contra de esta de esta, de este libro y después eh, eh, ella se, ella lo, lo quitó de circulación y dijo que hasta que no se muriese no se podría volver otra vez a publicarlo y parece, parece ser que no sé hace un par de años se empezó se publicó y a partir de, de esto han hecho la película. Sí, bueno. Y entonces, hay, hay el, sí, claro. lo que el director señalaba, eh, aparte de la, las relaciones que tiene con los rusos y toda esta escultoria, sí. era, era como el estatus de víctimas, cuando las mujeres han sido violadas en masa, no las consiguieron. Es decir, dentro se consideran eh, los, los muertos a los hombres, sí, sí. pero realmente las víctimas profundas de, de las sí, guerras de verdad, civiles y, y, en este caso, mundiales, eh, son en su inmensa mayoría mujeres. Pues bueno, estamos en eso. Casi nos vamos a tener que despedir. Pues, pues sí, que bueno con la ¿eh? con la Marta Gómez, ¿no? Exactamente. Vale. Que pues, vamos a escuchar para finalizar. Eh, de amarillo se viste la tarde. Pues nada, de amarillo se va a vestir la tarde y, y sobre todo el domingo de 11 a 12, que luego podéis volver Ay, a escuchar exactamente. Aquí en la 97. <risa> es, somos las feuchas. Venga, con las feuchas, Agur, feuchas, feuchas, feuchas. Hasta el viernes. Agur y el 8 de marzo os espero en la Manic. Venga, chicas, a por ello. Con paciencia de jardinero va Don Hernando Inventando gatos en donde antes había madera Con paciencia de pescador, talla el talla está elevado sero su hermana pinta las alegrías con dos colores que se inventó con la calma de un ventarrón le pinta hasta un amanecer la tarde caleña de amarillo se viste y las nubes que vuelan son tan sol y ilusión porque cual para contarme los colores que aprendí